En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Y con 54 minutos que nos quedan para muchas cosas. Os recordamos nuestra encuesta en la página web en OndaCero.es. Os preguntábamos si crees que las ONGs deben ser independientes aunque actúen en zonas de conflicto y se sometan a diferentes peligros. Bueno. Un 69%. Hasta ahora dice que si hablaremos de cine con José Manuel Escribano, grandes noticias para el cine español este fin de semana. También se ha estrenado una de las películas más importantes de la temporada, además con producción de Esta Casa, Lope. Hablaremos sobre esta película junto a José Manuel Escribano y también de todo lo que tú quieras, el Super 10, infinidad de cosas más... los psycho Killers, los pasajes del terror de Juan Antonio Febrián esta noche, la casa de Amityville despediremos vientos favorables con una noticia positiva pero antes de todo ello, tiempo para que Martín Espósito nos ponga al tanto de la salud del planeta Tierra este es El Termómetro El Termómetro de la Tierra En poco más de 10 días daremos la bienvenida al otoño y lo haremos tras un verano muy caluroso. El último dato aportado por la Agencia Estatal de Meteorología sitúa al pasado mes de agosto como el tercero más caluroso del siglo en nuestra región y el quinto más caluroso de los últimos 30 años. Enseguida entramos en detalle termométrico, pero antes dejadme que os adelante que también hablaremos hoy de altas tasas de CO2 en la atmósfera, de tecnologías perjudiciales para el medio ambiente y de esas tortugas impregnadas de petróleo procedentes del vertido del Golfo que pueden. podrían llegar a la costa española en breve... ...incluso antes de terminar os contaré que las termitas... ...pueden constituir un indicador válido de cambios en el clima... ...y hablando de indicadores... ...estuvisteis anoche en la celebración de la noche en blanco en Madrid... ...pues sabed que respirasteis aire contaminado... ...la denuncia la ha hecho Ecologistas en Acción... ...luego os lo cuento, ahora empezamos... ...y lo hacemos con el termómetro en la mano... ...porque el mercurio este verano no nos ha dado tregua... 15 fallecidos por distintos golpes de calor se han llegado a producir, la mitad en Andalucía. La última ola de calor afectó a España entre los días 25 y 27 de agosto, con temperaturas máximas que llegaron a alcanzar el día 27 valores del orden de los 44 grados centígrados en puntos de la provincia de Valencia, Alicante, Murcia, una región la del Mediterráneo, que vio cómo se superaban anteriores récords de temperatura máxima para el mes de agosto. En el resto de la España peninsular, el mes tuvo en general carácter muy cálido según la agencia estatal de meteorología que destaca los episodios devastadores de lluvias que se produjeron en andalucía y en murcia precipitaciones localmente intensas que contrastan con la tónica general de un mes seco a muy seco para agosto un mes en el que llovió según la Aemet lo normal <risa> Lo que se ha salido de la normalidad en agosto ha sido la emisión de CO2 principalmente por la producción de carbón tal y como explica la ONG WWF. El debate está servido. Los mineros leoneses retoman hoy su octavo día de huelga, de protestas, tanto por el impago de los sueldos por parte de las empresas para las que trabajan como por la situación del sector del carbón. Y las organizaciones ecologistas defienden que se trata de un sector que no es rentable ni económica ni ambientalmente y Para ello aportan cifras. En el caso de WWF, en su observatorio de la electricidad, constata cómo las centrales térmicas de carbón fueron las responsables del 56% de las emisiones eléctricas peninsulares en agosto, un mes en el que cayó la demanda de electricidad, un 7,6% respecto a julio. Aún así, aún habiendo demandado menos electricidad, como vemos, ha aumentado la emisión de CO2. Desde luego el camino a seguir está cada día más claro. Frente a la actividad minera, y lo dice un nieto de Carboneros, se debe apostar por energías limpias que el mes pasado aportaron más del 26% de la electricidad total a la península. De estas, la energía eólica aumentó la aportación un 36,5% más que en agosto de 2009. Que continúe pues la tendencia. Y hablando de tendencias, la que parece confirmarse es la que relaciona crisis... con menos emisiones de gases contaminantes. Y es que a pesar de repuntes como los del mes pasado, lo cierto es que cada vez contaminamos menos. Así el año pasado, en la Unión Europea, la contaminación se redujo un 6,9% en comparación con 2008. Según las últimas estimaciones dadas a conocer por la Agencia Europea del Medio Ambiente, las emisiones de los países de la Unión se sitúan un 17,3% por debajo del nivel de 1990, lo que significa que estamos más cerca de cumplir con el El objetivo que fija un recorte del 20% para 2020. No obstante, Connie Hedegar, comisaria responsable de Acción Climática, ha advertido a los 27 que deben continuar con la aplicación de las medidas acordadas por Bruselas para luchar contra el cambio climático ante una eventual recuperación de la economía que elevaría de nuevo los niveles de contaminación. En este sentido, el pronóstico más oscuro es el que acaba de publicar la revista Science y que han realizado investigadores de la Universidad Concordia de Montreal, en Canadá. Según estos científicos, las tecnologías más contaminantes están aún por desarrollarse. Y el principal motivo es que para mantener el actual progreso económico se requieren ingentes cantidades de energía. Y no solo eso, sino que también necesitaremos producir mucha energía para tratar de contener los niveles de contaminación. Para estimar sus efectos sobre la atmósfera, los investigadores recopilaron datos de emisiones de plantas eléctricas, emisiones de vehículos de motor y otras producidas directamente por la industria, los hogares, los negocios y el transporte. Con todo ello, los científicos concluyen, además, que sus descubrimientos ilustran lo difícil que será para los gobiernos del mundo mantener la temperatura global por debajo de ese umbral de aumento de 2 grados, ya que llevará décadas de duro trabajo prescindir de las tecnologías que emiten dióxido de carbono. Lo que tampoco parece que podamos contener es la contaminación del vertido del Golfo de México que podría llegar hasta nuestras costas impregnada en tortugas. Y es que según un estudio de la Fundación BBVA, el 80% de las tortugas de Baleares, Canarias y Andalucía han nacido en las costas de Florida y en zonas del Golfo de México. ...el estudio refleja el primer mapa detallado del origen de estas tortugas... ...para ello se han analizado durante seis años... ...muestras de unos 4.000 ejemplares de careta careta... ...o tortuga boba en el litoral mediterráneo español... ...entre los efectos del vertido... ...de no producirse la llegada de este tipo de tortugas... ...dicen los expertos... ...se vería incrementada la población de medusas... ...que es el principal alimento de las careta careta... ...como vemos lo ocurrido a miles de kilómetros de distancia de nuestro país... Tendrá consecuencias directas a medio plazo en nuestro entorno, aunque no sepamos pronosticar con exactitud lo que sucederá. En este ejercicio de análisis de lo que ocurre, para adelantarnos a lo que vendrá hablando en términos climáticos, debemos hablar de las termitas porque, como os decía al comienzo de la sección, un estudio elaborado por el Departamento de Ecología Global del Instituto Carnegie defiende que las termitas predicen el cambio climático en la sabana africana. A partir de un mapa que contiene más de 40.000 termiteros ubicados en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, los expertos han concluido que más que predecir los efectos ecológicos del cambio climático, como reza el titular, lo que han observado es que los tamaños de los nidos y su ubicación están directamente relacionados con precipitaciones anuales. Así, los nidos de las termitas se convierten en balizas que señalan dónde se producirán precipitaciones en función de la densidad y del tamaño de esos nidos. Acabamos ya y lo hacemos con la denuncia de Ecologistas en Acción que nos llama la atención sobre la mala calidad del aire de una ciudad como Madrid en un día como ayer en el que miles de personas se echaron a la calle a celebrar la noche en blanco. ...y a respirar, por tanto, aire contaminado... ...según advierte Ecologistas en Acción... ...los niveles de dióxido de nitrógeno... ...registrados el sábado... ...se dispararon en los lugares del centro de Madrid... ...donde había una mayor concentración... ...de actividades culturales... ...siete de las 23 estaciones... ...de medida, superaron el umbral... ...de 200 microgramos... ...por metro cúbico en el aire... ...a pesar incluso de haberse establecido... ...como objetivo no a superar... ...la media de 40 microgramos... ...por metro cúbico... ...es más, los Ecologistas nos recuerdan que en estas mediciones ya no se contabilizan estaciones como Recoletos, Gregorio Marañón o Manuel Becerra. De ser así, quizá los datos fueran aún peores. Ecologistas en Acción ha aprovechado para denunciar que el Ayuntamiento viene incumpliendo sistemáticamente esta media anual y no solo eso, sino que el Ayuntamiento de Madrid tiene la obligación legal de poner en marcha un plan de lucha contra la contaminación que reconduzca con rapidez esta situación, algo que a todas luces no ha ocurrido, según denuncia la organización ecologista. Confiemos en que su labor de denuncia tenga sus frutos y saben que cuentan con nuestro termómetro de la Tierra, que es el de todos, como altavoz. ¿Acaso no es un derecho fundamental respirar aire limpio? La rosa de los vientos en Onda Cero.